...unidades como las nuestras, en donde nuestra economía se mueve precisamente en función del verano. que claro. Es una gran expectativa que, que la tenemos, por cierto, porque creemos que va a ser eh, la mejor temporada de los últimos eh, 10 o 15 años, porque en, en, en virtud de la cantidad de reserva de inquietudes, de, de, de movilización que tiene el sector, eh, el sector comercial, el sector hotelero, el gastronómico, Y, y teniendo en cuenta las las fiestas previas las del 12 de octubre que para nosotros es una fiesta muy importante, eso nos despierta una gran expectativa y el comienzo del verano tiene que ver con eso con, con una temporada y don, dónde se se disfruta mejor la playa, el sol, dónde se divierte uno más con la familia y dónde puede caminar por eso, esos médanos dorados tan tan clásicos, tan característicos, y donde uno puede disfrutar de ese verde tan intenso que tienen los pinos, y no es en Villa Gesell. Uh -huh. Así que tenemos, tenemos la suerte de que Dios nos ha dado esa belleza natural y ese, ese paisaje tan lindo que todos cerramos un poquito los ojos imaginamos esa brisa, ese sol, esa arena, eh, así que... Eso despertó una gran expectativa y el comienzo del verano nos pone muy atentos a, a disfrutar, a preparar eh, esta ciudad que tanto limpiamos, que tanto vigilamos, cuidamos, controlamos y, y preparamos para que nos visite. Es, un, es como una gran familia que uno espera espera ahora para Navidad, espera, eh, espera a los familiares, a los amigos, al hijo, a la hija y, y, y prepara la casa. Nosotros preparamos la ciudad. Uh -huh. Y por otra parte, sí. hoy es un día muy particular también porque... Villa es una ciudad que tiene casi 45.000 habitantes, que que ha sido forjada por por su fundador, por don Carlos Gesser, un pionero, un hombre con una visión estratégica eh, que que tuvo, gracias a Dios, y pudo formar y recrear esta ciudad, y que a lo largo del tiempo fue um, creciendo, y muchas veces sin desarrollo. Una ciudad que creció, eh pero sin desarrollo. Y, y la intención nuestra... Es una ciudad que, que pueda crecer, pero con desarrollo, con servicios, con agua, con cloaca, con gas, con la atención de la salud, con la atención y un buen desarrollo de la obra pública. Y en este sentido, hoy, ante un pedido que le hicimos al gobernador Scioli, que realmente ha escuchado esta necesidad que tenemos, se hace la, la apertura de lo que va a ser el, el Hospital Materno Infantil, y que en esta primera etapa tiene que ver con la la construcción de los consultorios con la, la primera etapa de atención, del primer nivel de atención médica, consultorios rayos, laboratorio, y todo lo que tiene que ver con la con el área donde a, a aquellos que, que necesiten de ese servicio van a poder estar en un área adecuada para para niños. Y esto se hace hoy, en esto se va a hacer en un predio en Villa Gesell de 14.000 metros, y que, que está preparado y adaptado para esto, y que, bueno, ha, ha tenido por parte de la provincia, en este caso del gobernador, pero hoy con la ministra Álvarez Rodríguez y la ministra de Obras Públicas, la posibilidad de abrir los sobres y bueno terminar con este proceso solicitatorio que da, da paso y abre las puertas a, a la construcción que será aproximadamente comenzará en los próximos 40, 50 días. Ahí está. Estamos hablando con el doctor Jorge Rodríguez Cerneta, el intendente de Gessel. Doctor, ¿y qué cosas eh, el que visitó el año pasado Gessel? ¿Qué va a encontrar de diferente? Eh, eh, en primer lugar va a encontrar una ciudad... Que, que está súper limpia que está bien preparada ordenada con con todo eh, una, una preparación que se hace este durante todo el año se la sostiene pero que además se prepara para, para para recibir a tanta gente tenemos un operativo de seguridad en playa con más más de 180 guardavidas que controlan todo el frente marítimo tenemos una una obra que nos dio nuestra nuestra presidenta el ministro de vido y hemos iluminado toda la playa o sea que de noche la playa pasa a ser un paseo también y para que la gente realmente camine de la mejor forma disfrute y, y, y esté seguro hemos contratado los servicios de la prefectura argentina, esto ya lo, lo hemos hecho por tercer año consecutivo y más de 30 hombres contratan durante toda la noche la playa de Villa Géser para que la familia, para que para que los jóvenes para que todos aquellos que quieran disfrutar la noche en la playa lo puedan hacer en forma segura eh, y de la mejor manera hemos terminado una peatonal en el corazón de Villa Gesell y hemos plantado una, una especie, una especie del, de la Araucaria Bunia Bunia, que es una especie del sur, característica, que, que realmente lleva un año y, y, y meses de implantada en el medio de la calle y que es la imagen, la foto elegida por tantos turistas que nos visitan y que, que le da... A, esa, a ese centro de Villagés en una imagen tan linda y tan característica. Hemos culminado la obra pública tan necesaria como el acceso sur para que la gente pueda realmente acceder a la ciudad de la mejor manera, todo, todo seguro, ordenado, bien iluminado. Hemos, hemos este, preparado todo todo el frente de, de playa en donde se lo ha limpiado, se lo ordena y, y se preparan las unidades turísticas, fijarles los balnearios para dar el mejor servicio. Tenemos un servicio de salud preparado para para atenderle a todos los requerimientos locales y la emergencia que pueda recurrir en la ruta. Tenemos un refuerzo de policías de de, de cerca de 400 hombres que además de, de la de seguridad solamente que además de de la caballería además de la gente de de los distintos especialidades que tiene la policía en este trabajo que hacemos con el ministro casal que que tanta atención le presta el cuidado y la seguridad en la playa nos va a permitir desarrollar un, un, un programa de seguridad pues, específicamente a, atento a recibir a tanta gente. La Agencia Nacional de Seguridad Vial nos permite, además, con, con, con móviles y con personal, reforzar nuestros, nuestro equipo de tránsito que tiene 100 inspectores aproximadamente en la, en la calle controlando el tránsito. Gersel es una ciudad que no tiene no tiene semáforos uh -huh. y tiene una característica Eh, eh, precisamente que si este es un implante y no tenemos más accidentes por eso lo que tenemos es mucha prevención mucha mucha campaña de concientización de uso de casco, de, de uso de los elementos, así que ya estamos mandando la primera recomendación que aquellos que nos visiten y quieran llevar su cuatriciclo o transitar por la ciudad deben usar casco, deben llevar la documentación pertinente este y cumplir con las normas que, que nos permiten el exceso de velocidad, por supuesto y así que Eh, una ciudad que, que además tiene en, en sí mismo un corredor turístico tiene el norte de la ciudad histórica el casco, las casas que fue Don Carlos el museo y todo el sector gastronómico y sector de juego para chicos eh, y también tiene la zona sur lo que es Mar de las Pampas, las Gaviotas y Mar Azul con esa naturaleza tan característica que pareciera que, que uno se, se mete en un bosque encantado y que, que la naturaleza lo acompaña paso a paso este así que se le ofrece la, la posibilidad de disfrutar en un ambiente muy natural, muy tranquilo, en donde entrar ya la ciudad nos nos remite a una ciudad en donde todo transcurre más lentamente. También los días se, se viven de la mejor manera. Seguro. Doctor Erneta, muchísimas gracias por este contacto. Sabemos que le ocurre un poquito el reloj con esta licitación que tiene en minutos nada más, así que queríamos agradecerle estos minutos que nos hizo en su apretada agenda para atendernos. No, moure, la soy yo y por supuesto alonsoro no a la gente de Alvear, sino a la gente de la región. Este, esperamos que que nos acompañen en esta temporada 2010-2011 y ojalá también este tengamos un un una muy buena noche, buena una buena Navidad, que la llegada de, de Jesús signifique también la llegada de, de todo lo nuevo y, y lo bueno para para cada una de las familias de Alvear y de la región. Y bueno, y el 2011, que es el año que todos esperábamos con, con con la concreción de todos nuestros, nuestros deseos en familia. Y mi mi abrazo mmm, permanente a mi amigo Alfredo Cibero y a su familia de General Alvear también, que, que que realmente los quiero mucho. Muchas gracias. Ahí está. Un abrazo para usted también y felices fiestas. eh. Muchas gracias a ustedes. Hasta Adiós. luego. La palabra entonces del doctor Rodríguez Herneta, doctor Jorge Rodríguez Herneta. Hoy es el 21 de diciembre, el comienzo del verano vamos a ir recorriendo de a poquito la costa atlántica con esta ventana que te abre la 106. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.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 más potencia, más nuevas luchas, Re reinventamos la diversión, Re reinventamos con pasión, de semana, la vía se renueva para vos, la vía disco, avenida Pereira tres mil seiscientos cuarenta y ocho, la vía, la vía, la vía, la vía, la vía, sigue intacta. Ferrete Montería Paula. Herramientas eléctricas y de mano. Pequeños electrodomésticos.